luminarias como Errol Flynn Michelle Simon, Edward ciudad una ciudad mejor realización nacional No quiere esto, no quiere, quiere la paz. la semana oh, oh, oh, oh, oh, de Yolki oh, oh, oh, oh. Palki una nueva semana de alegría para los niños 41-8204 es el teléfono y los preadolescentes que también forman parte del Target claro que de los que sí. dicen Target o de los que dicen Target no yo no encuentro manera de que se pueda llegar a decir Target vos sabés que existe muchísima gente que dice Target y me ponen nerviosísimo debería gente que debería morir Yolki arroba hotmail.com la dirección de correo electrónico y la web que ya funciona cuál es Mm, www.cholkipalki.com.ar soy con Y Palki. al principio y todas las otras y latinas. Y K. Ah, y K, sí, son K. Las no, que q Claro. Mm, suenan como tales son K. Exacto, 2K. Qué difícil. En Inglaterra están... Hay un muchacho, un productor de películas... Mm, Sí. Mel Brooks, yo no sé cómo decirle, no sé si es exactamente un productor. Se llama Matt Hanson, uh -huh. y está preparando una, va a preparar una película, que se llama Swarm of Angels, que es como una bandada, el ganso de, ángeles de los ángeles. No, no, no, swarm, no, no es swarm. Ah, swarm. Es o su, un su, su arma. No, no tampoco. No, es una bandada de ángeles, ¿sí? creo, o algo así. Bueno, el tema es que esta película va a tener inversores ángeles. Como que se les, se les dice inversores ángeles, es un término que se usa mucho... En... está el inversor gaviota. Claro, está el inversor ángel, que es el que pone la plata desinteresado. Fundamentalmente eh, se usa para proyectos de tecnología y demás. Claro, ¿no? en internet, que está mucho eso Exacto. de pay no sé, donation. Claro, bueno, entonces estos inversores ángeles van a salir a buscar... Matt Hanson va a salir a buscar 50.000 inversores ángeles. Cada uno va a aportar 25 libras, con lo que piensan llegar... Ah, el millón de libras que es lo que va a salir producir esta película. Que dentro de todos va a ser una producción económica. Claro, sí, sí, sí, sí. sí Bueno, la película después va a salir por licencia Creative Commons, todo el verso. Ah, la porquería que se roban más plata que los otros, pero se hacen la... Claro. Nuevos... Bueno, el, lo interesante de esto es que estos inversores ángeles que van a apoyar cada uno con 25 libras esterlinas, uh -huh. que serían unos 40 dólares creo, más o menos, cada y uno... L. Y acá serían 120 pesos un montón. Pero, eh, pero en por Inglaterra. 120 pesos tenés derecho sobre eh, las regalías de una película. Cla claro. la película de, de verdad, no estamos hablando de, de una película de postiglión, una película bancada con lo que pudo ir a parar a un hospital. Excelente. No estamos hablando de 120 pesos que dejaron de tener medicamentos en una eh, en un geriátrico provincial por culpa de que ciertas. se ponga a filmar películas pedorrísimas para que exhiban nada más que en el teatro de la comedia. No. No, no. Allá lo que... ¿Sí, ¿Se entendió mi idea? Sí, sí. Ah, listo. Al final creo que sí, El, lo que allá dejas de hacer, en todo caso es, no vas al cine un par de veces, un par de fines de semana, en vez de ir al cine te quedas viendo una película por cable en tu casa, y sos productor de una película eh. junto con otros 49.999 tipos ¿sí? Sí. es que en eso consiste en una sociedad anónima claro pero van abriendo van abriendo van entrando de golpe no... me siento bon Giovanni paso <risas> a ser el tipo más desagradable del medio no entran 50.000 de una van, van entrando de a poco el primer grupo fue de 100 y son los que participaron en la creación del guión ¿sí? porque vamos, vos, vos tenés Tus, a, ah, tus tu, actividades como productores concretos sobre Exacto. ciertas etapas de la producción. Exacto, vos, el primer grupo, tenía la oportunidad de leer el guión y hacer sus comentarios y dar su opinión acerca del guión. Y va a tener regalías sobre el guión puntualmente, seguramente, <risa> lo sabemos. Bueno, <risa> todos compartirán todo, me imagino, porque es Creative Commons. Eh, el segundo grupo va a participar en la creación del trailer y va a elegir los actores calculamos no todavía no no sé exactamente cómo cómo encararán el tema trailer pero las etapas son eh, guión que ya se terminó Ajá. trailer que es lo que viene ahora después viene preproducción producción y postproducción Todos, cada grupo que va aporta que va agregándose va aportando sus ideas acerca de cada uno de estos rubros estamos develando que el trailer se hace antes de que se filme cualquier cosa sí Ajá. y ya lo están llamando Para el amigo Maxi Falcone, que viene los jueves, cine 2.0 a esto. Tienes una nueva forma de encarar la producción de películas donde hay 50.000 tipos metidos y que seguramente va a terminar en un caos total, todos peleándose con todos y eh, todo el mundo pidiendo sus 25. Redondeame la frase de... antes, hijo con... de puta. Red redondeame la frase antes y si puedo meter un bocadillo que valga la P. Buenas noches, Vicky. ¿Qué tal? Un bocadillo vos. ya. Ah, hay que nuevas formas de encarar mujeres en vez de nuevas formas de encarar lo que dijo <risa> Levante 2.0. Exacto. Perfecta. Pero no, pero dijo encarar y qué sé yo. Y para aquí y nueva semana, Mobius Band, arrancamos con The Laments and el sonido amoroso de la estática que le gusta a Vini. esa presentación ay ah, al tema de Charlie García el que habían puesto justo antes que era el desde su blog y ayuda para morir el tema el de las hormigas no no era el de las hormigas bueno no importa un robo sin intención disculpame se me quedó pegado perdón Charlie estaba sin querer hizo un tema con la misma base la única noticia del día de hoy cuál fue sí sé sí, que ya habló todo el mundo de esto sí que pasó recién el jueves no ya el jueves ahora lo sabe todo el mundo pero la noticia que vamos a tratar hoy hoy es la del muchacho que pidió de su blog ayuda para morir acá es un blog web blog vamos a dedicarnos a humillar el neofascismo injustificado no, el fascismo neofílico claro bueno injustificado Definitivamente de acuerdo con vos. ¿Vale? Como, como, casi justificado, todos, por ejemplo. como casi todos los fascismos. Porque hay fascismos que hacen bien a la gente pero todavía no han llegado. aunque se los busca de entrada. Y no, vamos a tratemos de ir a golpear ciertas puertas para que aparezca un fascismo y de entrada tengamos lefe y después nos cagará la vida. Este un blog. Pidió de su blog, insisto, ayuda para romir. Un hombre pentaplégico, estamos hablando ya de un complejo de complejidades. Penta 5. No como, como, como, como Brasil campeón Muy bien, estamos reconectados. <risa> Todos aprendimos Penta, por eso. ¿Qué, qué, A medida ¿qué que, que Brasil siga consiguiendo logros... <risa> los números ordinales, or, ordinales son... No sé, sí. porque veo, es que sí. Pero no sé si deben ser medio ordinarios porque el que okay, no puede mover los brazos. Cabeza. La pierna. La cabeza. No puede. La cabeza del otro. No Cuadripléxico es todo menos cabeza y Penta es cabeza. Ah, este Cabeza.. No puede mover... ¿Qué? El claro, párpado, por ejemplo, podía o no Puede siquiera? párpado y puede labios. No, pero puede hablar. No. ¿Y no cómo pidió no en su blog? Lengua. Lengua. hizo sopla? <risa> sopla en código morse. Claro. <risa> Tres soplidos <risa> en <de> la. <risa> ah, es código morse, verdad. hacía seis años fue hallado muerto el jueves último en su casa tras haber pedido a través de su blog a alguien le desconectase el respirador. Desde agosto del no tenía amigos. No. no, no tenía amigos que se animasen a desconectarlo. No tenía amigos. Siempre hay un amigo bueno que siempre tenemos un amigo no tan amigo. Y hasta desde el 2005, digo, desde agosto del 2005 y hasta dos días antes de su muerte, decir, si el lunes, Lucas Ese que era el seudónimo que usaba en sus textos de internet intentó. lento se llamaba Lucas Sarampión y, y Lucas y Lucas Suicida, claro. <risa> intentó a través de internet el día que paró de más es que yo mostrar su trágica vida sí. diaria y pedir por favor alguien se acerque y lo mate eso fue en los últimos días ya incluso podemos escucharlo haciendo un pedido te te la mano que en el vaso la mano hábil que supla mi mano inútil una mano que actúe según mi voluntad a un libre tengo todo preparado para que quien me ayude quede cómo preparó todo ¿Qué de qué dijo preparó todo es de decir tengo acá mi respirador artificial <risa> me tengo lo he hecho acá instalado. Mis, mis cinco <risa> me problemas la para moverme es decir está todo listo para que vengan y hagan muy poquito que es lo poquito que podría había que ir y tropezarse con el cable nada más ni más ni menos que incluso decía él si si hiciese un esfuerzo mi... después va a estar la explicación no me quiero adelantar Pero No porque, te adelantes. porque hoy es muy periodístico hoy es, hoy es periodismo verdad Solo podía mover los labios después del accidente doméstico, que hace lo que no conseguí es qué carajo le pasó, es cuál fue el accidente doméstico, pues seguramente lo iba a humillar. <risa> Habrá sido alguna... Se tropezó ser? con algo... Se, se cayó en la bañera. Ponele. Porque sí, porque te golpeas la nuca y ahí... Te golpea justo en el ángulo de 33 grados en la nuca y queda... Ah, Yo quiero sembrar el miedo. Se cayó <risa> saliendo del closet. Oh te el cuadriplégico cuadripléjico de ser sí. ¿Sí? sí. o peor habla no me están gustando las cosas que estoy escuchando aguante re muere el biocórdoba. córdoba estoy uh, distinto como la vuelta a la tortilla la cuestión es que estaba postrado en su silla de rueda había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de morir por lo cual pidió ayuda a través de páginas eso ahí tenemos el, la traducción ese cuál es el soplido de quiero morir ya Estamos muy conectados. Eso que estoy peleado con Lisandro ideológicamente. Ideológicamente. ¿No? Sí, sí, no es una cuestión de fondo. Está bien. Pero así no vamos a resolver nuestro no, problema. Para nada. Y era re fácil matarlo. Incluso oigan las instrucciones que él mismo nos da podéis entender que una presión fuerte desde los pulmones también lo puede desconectar una tos violenta y resulta que yo me puedo provocar una tos capaz de soltarla si no está muy apretada esa conexión pero está apretado demonios ah, o sea ni siquiera había que terminar de liquidarlo voy a abrir una ventana voy ah, claro. a una ventana se resfriaba la agarraba <risa> tos y al <el> carajo <risa> <risa> qué, qué feo Depender, no de una tos y que no ven <risa> Pedirle a la familia en la instalación de un aire acondicionado. <risa> Había tantas alternativas. Me imagino al tipo horas y horas tratando de soplar el botón para apagarlo. Pero, pero la de, el lado... De... <risa> y que se acercaba despacito una enfermera vieja y pero, se lo ajustaba. Pero, pero no, yo no sé. <risa> Durante horas y consigue ese desajuste un poquito. Yo no y sé cómo no le, no le conseguía el lado divertido a los Porque te, te encontraron una... para sí, un rato, una noche, pero seis años. Bueno, pero le podés buscar la vuelta, tuerca. seguir viviendo, loco. Si vale la pena vivir, yo lo sé que tengo sí, cuatro sí, piernas ahí. y Andy funciona entonces. Si Soy muy inteligente, son, son un, un Hawking. Y sí, bueno, por lo menos voy a encontrar una respuesta al mundo. Voy a encontrar las no, soluciones del universo. Si el tipo se podía meter en Internet, ¿por qué si sí no, quiere no, morir? Ya está. Pero a, la mujer es que quería... a lo mejor era mal escritor. A uno te aburre Internet en cierto punto. Hay un punto que yo... Ay, ahora qué hago. Me meto en Google y qué que averiguo. <ríe> ah, hay, que, hay que tejer las redes. Ah. ¿Redes? Eh, se tendría que meter en esos foros insoportables claro. no encuentro el crack para el nuevo qué sé yo que por no, no, déjame ayudarte y ustedes vos te quejás de no conseguir el subtítulo de tal cosa yo no consigo la, a alguien que me desconecte la, el aspirador la, la, ¿no? la, la fotito del MSN, se fue una foto relí Déjalo soñar un poco, ¿murió o no? el fotoló, el, usaba el Photoshop? ¿murió no? sí murió el jueves ah, ¿de qué murió? lo encontraron muerto la policía incluso salió a decir que no quieren decir nada porque sospechan que no pudo no ser una muerte natural <risa> cuando ya de por sí es obvio que no fue muy natural que diga la vida no fue natural pe. por lo menos esos últimos seis años pedido desesperado el 21 de marzo del 2006 jorge me llama jorge ahora no me pasé, quería leer otra cosa antes entre comillas cito textualmente a jorge Quiero morir dignamente Quiero vivir mi muerte Bien consciente de lo que voy a hacer Esperando, preparado y sin presiones El impredecible instante que me diga Ya Y beba el vaso librador Que tengo todo el rato a mi alcance es un poeta al final podría ser sí, no. <risa> poeta esa. de la internet no supo que no sabía matemática bueno puede entender el universo si no sabes matemática esa es la única diferencia los que tienen un universo de matemática y los que tienen literatura no entienden pito claro eso no era de arjodío, no entender los pitos ya a esa altura después de bueno, seis años desde y Palki tenemos también un mensaje para todos aquellos que estén atravesando una situación similar a la de jorge que era su verdadero nombre y quieran o duden sobre la ¿Quién decide estos mensajes vos? Yo, yo, ah. exclusivamente Un Mensaje. Juventud 2015. Moderna Juventud Moderna Generación 2000 Joven de hoy, la vida es el don más precioso que posees Cuídala, desecha decisiones desesperadas como el suicidio Aprecia tu vida y en los momentos críticos acércate a Cristo El autor de la vida Ay, oh, siempre termina igual. No, no se acercó a Cristo, Mario. ¿eh? ¿Cómo que no? Ahora está dándole la mano a Cristo. Sí, es el quinto pléjico, No le puede dar la mano. Los tumbos le viniera un ojo. ¿A qué te va a ir? Va a ir al, al cielo, cielo. Imagina qué garro, se Y ahora, para siempre... Tenemos una buena ah, ah, ah, Me cielo. quiero mover, me quiero mover. Y lo único que vas a poder mover son las alas que ah, no un miembro que, era un miembro que no tenía es un par de miembros nuevos que no tenían nada que ver con su quintuplegia <risa> lo más feo de todo esto debe es ser cagarse encima claro pensé en eso ¿eh? no lo más feo es la pobre enfermera que lo limpia y que no, iba lo siempre mató a, la empezaba a soplar y a toser <risa> <risa> lo mató la enfermera <risa> para no limpiarle más no, el culo enfermera perdió su puesto de trabajo no cómo a perder trabajo siempre viene otro nuevo sí Siempre latino. hay latinos. Hay rotación en el hospital. Es lo bueno del hospital. Hay un cuando de muere un uno, familiar, tiene un accidente familiar Un, un accidente doméstico, digamos. exacto. Y queda quintupléjico. <ríe> Pentapléjico. Bueno. Mm. Escuchemos el fantástico especial de la semana. Sí, señor. Año 33 de la era cristiana. Crucificarlo, crucificarlo. Qué pone esto Yo cuando estoy solo, lo que me prende es una magdalena Uy, ya lo están clavando, mira. ¡Qué martillo grosso! ¡Qué es una masa, loco! John Kipalki presenta Pasión por las masas, Tributo de Española de Patch Mode. Así es, Tributo Español, Español de España, ¿no? En Española. ¿ah? ¿Es que no no ¿es Esto es Universal Circus, haciendo Universal Circus, haciendo Jaskin Garenado. Yeah, hey. Línea directa con Chonky Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341 <risas> ¡Gracias! 411-8204 yeah, Línea directa con Cholky Palky ¡Qué fonética la española, hermanos! ¡Depeche Mode! ¡Saskan Enough" la original, of course! And I just can't get enough, and I just can't get enough Just like a rainbow, you know you set me free And I just can't get enough, and I just can't get enough You're like an angel and you give me your love And I just can't seem to get in my heart.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 si encontras una caja en la vereda no no no no no la toques te puede explotar y lo quiero ganar joybal di mundo de canción joybal di mundo de canción joybal di mundo de canción joybal di mundo de canción joybal Este no es tu ranking, es el The Last FM Ranking. Para participar del ranking Last FM, instale plugin de audio scroller en el QueenApp o el Windows Media Player y a cada tema que escuches se le sumará puntos. Consulta las bases en www.last.fm The Last FM Ranking Esta semana en el ranking de las FM, el nuevo disco de Tool, Ten Thousand Days, va agotando sus días de furor y comienza a bajar posiciones. Solo tres canciones permanecen en el top 10, incluyendo el número uno y primer single, Vicario. número 2 está en manos de la banda que siempre está en el puesto número 1, de Postal Service con Such Great Heights. Dead Cup for Cutie, Panic at the Disco, Arctic Monkeys y lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers también tienen un puesto asegurado entre los primeros 10. Otra de las canciones que se metió por primera vez en el Top 10 es la colaboración entre Silo y el DJ Danger Mouse. Su proyecto se llama Gnauss Barclay y el tema Crazy. Más abajo en el ranking, la noticia fue el lanzamiento de Louder Now, lo nuevo de Taking Back Sunday, que ya metió 8 temas entre los 100 primeros, incluido Liar. El resto sigue sin sorpresas, así que escuchemos a Narod Badley, el punto número 10. Crazy. Me gustaría mucho que el grupo de los 8 sean 10, así pueden organizar también un fútbol 5. Yolki Palki, lindas ideas para un mañana mejor. Deportes. Encholki Palki, bambaster, deportes. Encholki Palki, bambaster, deportes. Encholki Palki, bambaster, deportes. The <laughs> Noches llenas de alegría, noticias, relaciones, amorosas, fascinaciones por el deporte Piernas sudorosas, hombres transpirando para hacer el deleite de nosotros Los fofos que miramos el deporte de lejos, que miramos el deporte así como quien no quiere la cosa? Porque no podemos hacer esas maravillas atléticas que hacen los jugadores de básquet, los jugadores de fútbol Todos que tienen unas piernas impresionantes y unos penes de tamaño descomunales Por eso nos preocupamos, ¿Por qué carajo el deporte es bueno? Por eso debe ser, querido Pero no importa, Jesús María no le importa esa cosa Jesús María no importa, el deporte de verdad Por eso los saludamos, qué tal buenas noches, Jesús María Hola, ¿cómo estás? Muy contento de volver acá al estudio Muy Estamos calentitos acá, todos juntitos, porque nos queremos tanto Y por eso saludamos a mi queridísimo amigo José Jodalás Bado, Paso Bárbaro, Fabricio, ¿cómo andás Fabricio? Hola, yo soy el personal del doctor Fabricio Le pedía por favor que baje volumen porque no se entiende nada Callate Fabricio, vos no tenés ni derecho que opinar un poquito a menos que estés acá ¿Querés venir acá algún día mi querido Fabricio? Te extrañamos Estaría muy bueno, me gustaría volver a verlo los rostros Sobre todo a María Jesús, ese compañero de parranda que me tiene medio abandonado Nos tenemos todos un poco abandonados mi querido Fabricio No puedo con todos los datos de la ciudad, por favor Damos comienzo a este microinformativo deportivo Que tiene todo lo que tiene que tener para ser un microinformativo deportivo Comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. Hay gente todavía que se pregunta cuál es el mejor equipo de profesionales y nosotros le decimos nosotros. ¿Quién le decimos Jesús María? Nosotros. Ahí está, porque la verdad está desde nuestro lado, porque la verdad es así, por eso quiero una publicidad que lo garantice. Perdón. A que yo no sé El argentino David Lavaldea logró en Portugal el primer título del 2006 y El sexto de su carrera al vencer al ruso Nicolai de vengo por 6-3-6-4 Sí, 6-3-6-4 Recuperó el tercer puesto del ranking ATP de tenis Coria cayó al puesto número 13 del ATP Fabricio, tenés toda la oportunidad de decir lo que sientas Te lo dejo porque te lo mereces Sí, por favor, me interrumpió no, Cuando hablaban de equipos de profesionales Para mí los mejores eran los de brigada Aníbal, Mister T, El Loco S y Faz. Murdoch, que era loco. Murdoch, ese mismo. ¿Tené algo que decir de Nalbandián? No, que se cambie el apellido, a esa altura nos tiene podrido con el mismo apellido. A ver, Fabricio, decir Nalbandián. Nalbandián, no me salió. A ver, a ver Jesús, decir Nalbandián. Nalbandián. No es fácil, Fabricio, tenés la L Pero de Nalbandián. Bueno, estudiante de deportes o no? Pero, yo Fabricio. Una escuela, donde se pronunciaba, donde las palabras en inglés se decían como se leen. Mauricio, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> gracias por esto. Eh, Jesús María. Más que en mi querido, Mauricio. Ese que estaba por, por vender los premios, ¿no, Jesús María? No, no, ese era Bionborn. Ahí está, eh, bueno, Jesús María me va a decir algo bueno, normal que no sea sé, que no un quillo. Ah, no, bueno, sí, este torneo de Astorilla lo había ganado en Albaniano, había sido su primer torneo. Y como le dieron una buena plata de garantía, fue y jugó, abandonó su rally. Se fue corriendo sin entrenar y fue y ganó. ¿Y Coria de qué perdió ahora? De, en Múnich perdió. Tornó que había ganado en en el año pasado porque se ganaba muy lindo auto como premio, así que... Gracias, Jesús. ¿Puedo pronunciar el... sí, Coria? Digo Corea. ¿Me sale decir Coria? Pero en Albandian, Fabricio? No, Coria. ¿Decir en Albandian. Mi preferido es Coria porque es el único que puedo pronunciar. Y se cortó. Si está buscando un personaje o una caracterización, quizá yo pueda hacerlo. ¡Ojo! ¡Hola, chicos! ¿Quién me robó mi pedazo de queso? Solo se ríen de mí. Siempre tengo que hacer de escoba, de palo, de estaca, de cotilla. ¿Qué tal la de un mosquito trompetero? Bienvenidos al laboratorio del doctor Gorroño. Porque cosas importantes han pasado este fin de semana, no solo de hombres sudorosos vivimos, pero sí a veces hombres sudorosos que no son sudorosos y no lo son tanto. Hombres que han ganado por burocracia, según dicen algunos avispados periodistas del ambiente porteño. Pero no, la verdad la tiene Yorlano y también nosotros, pero nos informamos un poquitito de lo que pasó este fin de semana. TORNEO DE agua boca del lobo a pedir de boca en boca cerrada, no entran boca, boquita de dama, la mejor galletita, boca con boca, y campeones por boca a boca, boca, Tengo la pregunta tonta para Fabricio y la pregunta inteligente para Jesús. Fabricio, vos decidís el orden. En la mía ahora no te molestas fabricio esas cosas que siempre se hagan los mismos chistes sobre boca es fácil ganar a boca y siempre a mí parece que, eh, estamos en un peligro porque si boca es mi campeón, debo morales a la reelección porque rima fabricio claro exactamente cualquier cosa rima con sion fabricio función también fabricio? crucifixión muy bien fabricio pero no tu, tu nuevo costado político que hace mucho no afloraba pero bueno jesús maría boca Bueno, tenía el mejor plantel, así que es obvio que haya salido campeón, aunque a nuestro locutor Martín Parodi no le agrade. Y bueno, a vos sab... tampoco te agrada, querido. Que no, bueno, yo soy imparcial. Pero y bueno, salió campeón Boca, era lo lógico, ahora cuando tenga que jugar los campeonatos vamos a ver qué hace, a ver si Coco sí, sí, sí, le sigue. Sí, sí, sí. es eh, bueno ya se va a caer, además la gente quiere que vuelva a Bianche que... Fabricio, vos te cae bien boca, te gusta que ganen los grandes o te gusta que ganen los chicos para demostrar que los chiquitos pueden pelear y pueden llegar a hacer grandes cosas a pesar de no tener presupuesto y de ser todos unos incapaces, pero a veces luchando se pueden lograr grandes cosas, vos sos lo que pensabas eso Fabricio? me quedo en esa frase, los chiquitos pueden llegar a hacer grandes cosas <risa> en este mundo no querido te hacían de gran porte querido Fabricio, es de gran porte no es cierto? en este mundo no, tiro federal lo demuestra un equipo medio que se fue a la vez se fue a la vez no podía aguantar un equipo de mierda un equipo chiquito que se fue ya está auspicia el siguiente espacio agua mineral arroyo ludeña pura de manantial juegos afuera triunfazo de las vaquitas de san antonio ante los vaqueros de dallas por 87 85 donde brilló john collins y emmanuel Ginobili las vaquitas lideran 1 a 0 la serie los pintones ganaron su primer partido de cleveland por 113 86 En este momento en que vemos los buenos periodistas y vemos los malos periodistas, vemos los periodistas que se juegan por la verdad, vemos los, los periodistas que quieren decir algo porque les interesa decir lo que ellos sienten y por eso mi querido Fabricio te voy a preguntar cuál es tu candidato a ganar el gran trofeo de la NBA. ¿Te Pendino sabes algún Dávila. equipo? de Ávila para mí es el periodista que se juega por todo. Después, te, después seguimos, querido Fabricio. de Ávila Fabricio, ¿jugate por un equipo de la NBA que crees que vaya a ganar? Los Chicago Bulls. Querido Fabricio? Los Chicago Bull ya no están participando en esta competencia Los San Antonio Vaquita Ahí está Fabricio, te agradezco que hayas apreciado el chiste, Jesús María ahora decime la verdad Bueno, no, bueno los San Antonio ya empezaron la serie de semifinal de conferencia este Un partido complicado porque Dallas venía con más días de descanso, pudieron ganar Ginobili un poquito flojo, está sintiendo la, la, la temporada que tuvo con algunas lesiones y está tratando de agarrar ritmo todavía mi querido Fabricio, te hace sí, parecer... No, no, quería enseñar esto, yo puedo decir Ginobili. Jesús <ríe> <tú> no pudo. <ríe> en Albaldean es tu problema, el de Jesús lo trataremos sí, más tarde. Yo no puedo decir Ginobili, así que un punto para mí. Pero qué figurita, Centro Estético La Veneciana Bonita, danza clásica, circuitos integrados, todo para el automotor. Y este mes es tu viejo colchón y te llevas el último CD con los ruedos de conejos apareándose. Centro Estético La Veneciana Bonita, embalcarse y tu Pungato. gol de la madre patria, ha sido incidencia de Piochero ovacionado del Estadio de Santiago Bernabéu y lo hizo marcando un gol en el partido del Real Madrid igualó 3 a 3 con el Villarreal el astro francés se retirará del fútbol tras la Copa Mundial un fuerte abrazo para el Gran título. Está... Bajamos un poco más la cortina porque esto merece respeto, ahí está, vamos a hablar claro, vamos a hablar las cosas justas porque se ha retirado un grande o no se ha retirado un grande, pero Fabricio, mi querido Fabricio, vos te parece de digno de estos hombres decir, cuando termine el mundial me retiro, ¿qué es eso Fabricio? Eso significa que usted tiene demasiados millones como para vivir tranquilo en toda su vida, poner una empresa y explotar al resto de los negros que están felices de laburar por dos centavos para un jugador de fútbol que era su ídolo. Y sobre todo en Francia, con esa ley laboral de los primeros contratos que te hacemos Pero lo que claro, queremos. Claro, todos marroquíes que laburen para vos. Es un María Torres, ¿se retira un grande o se retira uno con gran publicidad? Bueno, hablando de, de, de lo que dijo nuestro amigo Fabricio, es y es hijo de argelino, o sea, de, ot de otro uno... de esos. Sí, es El descendiente de, de eso. Es su propio pueblo, con más razón. <ríe> eso es muy <ríe> sudamericano, <ríe> ¿no? Su propio pueblo más allá de eso Jesús María no bueno un gran jugador porque ya estaba en decadencia yo creo que los hinchas del Madrid estaban contentos que se vaya pues porque no jugar un rato en decadencia y no ya, ya la, la época de la convertibilidad ya fue pero, así que llevo de porquería un francés que lo significa jugando para ellos y encima lo discriminan te tocó una decirle esto, me querido Fabricio, me parece. Pero, bueno, ¿cómo van a despreciar a la madre Francia? Un francés que le habla con un idioma correcto, lindo, ¿no? Esos gallegos brutos, aculturados, que hablan todo horrible. Yetem, Fabricio, yetem. Relujería, roticería, el pollo a tiempo, gran variedad de platos y hortalizas. Te preparamos el pedido mientras te quedás esperándolo en el hall de entrada, en tu coche o en tu casa si llamaste por teléfono. Justamente envíos a domicilio al 49 y 4 7. El pollo a tiempo, tus mejores vacaciones. Vamos, Ricardo no llegó al país y no hizo declaraciones vino para acompañar al chelo del cabo en su dolor como el que tiene Wayne Rooney que igual fue incluido en la lista de Inglaterra por Sony Erics Fabricio, aquí nos apesumbran dos, dos cuestiones muy importantes Fabricio. si podés distinguir entre ellas y darme un resultado y una charla coherente te voy a felicitar y la próxima vez que te voy te voy a regalar un bombón marroco ah. te juro Fabricio, a ver, de que estamos hablando un poquito a ver no, no. Está todo dicho, Fabricio, vos tenés que tu parecer. Y si está todo dicho, entonces no digamos más nada. Muy bien, Fabricio. Anda tan frío, Churro. Jesús María Torres llegó Riquelme acá, vino a ver al padre, no fue al convento. No, no, ¿Qué fue a, ¿Qué a. visitarlo a Delgado porque ayer su, el padre Delgado tenía que ser operado, no resistió la operación, falleció, entonces Riquelme, que era muy amigo, es muy amigo de Delgado abandonó el convento, no los votos, sino la concentración argentina que estaba en un convento a las afueras de Madrid. Hay que ver cómo lo toma esto el resto de los jugadores que están concentrados en Madrid. En realidad no están haciendo ni entrenamientos ni nada, son dos días de charlitas con Peckerman para ver cómo hacemos para levantar este muerto, porque ya se acerca el Mundial y el equipo... No están las mejores condiciones todavía. Dijo muerto, Fabrillo. ¿Te parece algo exagerado decir que Argentina es un muerto? No, yo me quedo con que Charlita con Peterman va a ser la competencia de mañanas informales en muy poco tiempo. <ríe> está bueno Charlita con Pekerman. Ratas, plagas, la plata está salvada. Préstamos a sola firma. Envíos al interior. Su consulta no molesta, pero preferimos cabal y carta franca. Lo siento, cerramos a las 8 y sonría que lo estamos filmando. Y ahora vamos con un asentido de homenaje porque no hemos perdido tiempo, hemos perdido un feriado y hemos podido de decir muchas cosas importantes sobre un gran jugador, un jugador que dio todo y que fue mejor que el anterior porque es así, porque siempre el último argentino triunfante es mejor que el argentino que triunfaba antes, porque el argentino que triunfa ahora es el que más le cuesta triunfar, porque al argentino le cuesta triunfar pero sin embargo triunfa, ¿por qué mierda triunfa los argentinos? el 2007, todo se resume aquí en el 2007. Mauricio, déjame vivir con mi monó. Pulín Colorado bajó muchos rebotes, más de 10 por partido. Chample no contaban con su astucia. Tuvo más de 20 puntos por partido en los playoffs. ¡Chample! Pero igual perdió ante Miami. ¡Chample! ¡Nuestro ¿no? saludos al señor Nociño por ser el nuevo Shinobi de la Fabricio! Sí. ¡Fabricio! ¿Siente? Bien. bien, Jesús María Torres. Presente. Muy oh, bien, algo tiene algo que decir de Gran Fabricio, ¿no? Digo, de Gran Roberto, digo, no, de Gran Roberto, no, ¿qué digo? Digo, de Gran Chapu, no se ni que se nos fue, dejó de jugar, pero dio todo. ¿No te parece, Fabricio, que dio todo? A mí me parece que sí. Tú, tu parecer importa muchísimo. Jesús María Torres, ¿te parece que dio todo? No, sí, la verdad, tuvo muy buen cierre de temporada regular, lo que le permitió a Chicago clasificar a los playoffs. En la postemporada jugó mejor basket y si un merecido reconocimiento me parece que este año fue el, el mejor jugador argentino de los que estaban en la nba eso me vota que sos maría jesús oh, podría hacer algo más la me bota mío mi querido y a ver si te ganabas el marroco pero creo que todavía no hiciste mérito suficiente te damos las botas y mucho más por un marroco es tuyo mi querido Mauricio gracias por la mar la bote y lo que vas a la mar yo con el marroco estoy realmente te juro en deuda contigo querido jesús María torre gracias por estar querido favoricio Querido De Fabricio De nada Ahí está Gracias ahí el Mundial Seguiremos y estaremos así actualizando como siempre lo hacemos porque nos actualizamos en cada minuto, porque pensamos en no usted, sé, porque sentimos las cosas, porque sentimos, ¿no es así, querido Jesús María Torre? Sí, por supuesto. A nosotros nos encanta el Mundial. Estaremos aquí estaremos aquí para siempre enterrados y encerrados en este cuartucho, pensando solamente que tenemos que decir las cosas a usted porque usted quiere escucharle. Y si le agradecemos por querer hacer eso porque nosotros nos hace más felices. Gracias por estar, gracias por ser del deporte la herramienta principal de vida de este país mediocre, del orto que uno vive solamente, únicamente por los héroes ajenos que duran muy poco. Y de eso es el deporte, de héroes ajenos que no somos nosotros. Gracias por estar. Hoy tengo noticias de su banda favorita, se los digo por una patita de jabalí. Noticias de música en Valky, Valky. Pasos al baño y quedan los artistas. Los Happy Mondays, una de las bandas más originales de la escena de Manchester de los 80s y 90s, volverán a tocar el 2 de junio en un show especial. Los reformados Mondays ya habían realizado una gira el año pasado que vendió absolutamente todas sus entradas. El recital del próximo 2 de junio se hará en la Academia de Liverpool y las entradas cuestan apenas unas 20 libras. Luego el concierto es probable que la banda salga de gira por los festivales veraniegos de Europa. Escuchamos a los Happy Mondays haciendo God's Cup. Tiene o tuvo padres, pero no queremos sensibilizarlo. En Yolki Palki nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Fin de otro Yolki Palki. Y nos despedimos oh. esta mañana. Pero faltan 23 horas. Escasas 23 horas para encontrarnos de nuevo. Tenemos para esta semana el disco nuevo de Perjam. Se llama Perjam. Así. Oh, Si, si se hubiera suicidado alguno de nosotros tendríamos más éxito. Sí. Y el disco de Persu Está aceptable, lástima que Perjam es una banda de rock tradicional, clásico, común, que no va a sorprender a nadie porque Pero bueno, siguen vivos. Sí. Unemployable in, eh, empleable o algo así. Perjam. Hasta mañana. Gracias, Mati.